¿Qué tal?、Eh, buenos días.、Eh, nosotros somos de la red del barrio.、Eh, estamos tratando de sumar a la mayor cantidad de instituciones del barrio. Ya creo que lo estamos logrando. Nos e s t á n faltando algunas muy poquitas, pero se están sumando todas. Y bueno, y esto es una, una red donde nosotros estamos trabajando específicamente lo que pasa a través de las instituciones. ¿sí? Acá no, no hay una cuestión política de nadie, sino que. Todo lo que nosotros queremos realizar es por el bien de los vecinos y también mostrar lo que cada actividad y cada institución realiza en el barrio, porque por ahí lo que nosotros notamos es como esta cuestión de siempre mostrar lo feo que pasa en el barrio. Y bueno, si bien ocurren cuestiones, como todos los lugares, también tenemos un montón de actividades y cosas lindas que pasan en el barrio. Y la idea de la red es también eso, mostrar lo, lo lindo y las cosas buenas que ocurren en el barrio. ¿Cómo estás? Sí,、eh, más que nada se hace desde CENAF la iniciativa. Nosotros desde la red, las demás instituciones acompañamos ¿sí? eh, en, en la capacitación que va a haber. Y bueno, tiene que ver con esta preocupación también de la época. n o Sabemos que en la época invernal、eh, siempre surgen cuestiones, así que es importante、eh, prevenir ¿no? y, y bueno, informando a la gente. Básicamente, y bueno, es una charla informativa. Se va a hacer acá, eh, es eh, a partir de las 10 de la mañana y es abierta a, a todo el público. Y bueno, después otro de los eventos que tenemos es el festejo del día de los, de los jardines, este, este viernes de las 10 a las 2 de la tarde. Y bueno, la idea es poder.、Eh, Que los peques de, del jardín y del maternal puedan tener su espacio, ¿no? Acá en la plaza de, del barrio, donde se van a compartir, va a haber inflables, entre otras actividades.、Eh, es una actividad que no solamente involucra a los actores, instituciones y ONGs acá del, del barrio, sino también、eh, contamos con la participación de, de ayuda del municipio, de desarrollo, y, de, entre otras instituciones, ¿no? O sea,、eh, nos une en algún punto, ¿no? Quiero preguntar un poco sobre, por ejemplo, las reuniones ¿no? de la red, cuándo se realizan, si tienen p a c t a d a s algunas ya、eh, diariamente y bueno, si、sí, tengo entendido que también están abiertas a los vecinos y vecinas de acá para que se puedan acercar, pero bueno, ustedes me comentarán un poco más sobre eso. Sí, mira, la, la red surgió. p r i m e r a m e n t e hablando acá con Javi de que necesitábamos, ante tantas cuestiones que tiene el barrio, a trabajar, necesitábamos ir con un poquito más, más de peso.、Eh, después, charlando con cada una de las instituciones y, bueno, acá también el vecino que tiene su organización de atletismo. Cada uno、eh, hace algo por el barrio, digamos, hace una acción, pero bueno.、Eh, Necesitamos poder、eh, juntarnos para lograr un poquito más. ¿no? Eh, la red hace muy poquito que, que, que comenzó, fines de marzo. Aproximadamente, y bueno, primeramente empezamos haciendo reuniones cada 15 días, así que ya tenemos más o menos cuatro reuniones ahí. Y bueno, la idea es siempre que, sea, que sean reuniones donde nos proponemos objetivos a corto y largo plazo. Así que, bueno, estas dos actividades surgieron y bueno, nos propusimos un tiempo determinado para poder concretarlas. Y, y después tenemos otras a largo plazo que ya las pensamos. Pero bueno, el, mientras tanto, aparte de estas actividades, nos vamos involucrando. En las, en las necesidades puntuales del barrio a través de petitorios, notas en conjunto. Así que, bueno, esa, esa es la finalidad y en lo que vamos trabajando, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que más ven aquí en el barrio? Y acá tenés muchas. Sí, me imagino. Pero bueno, lo, por ahí lo más、eh, puntual que estuvimos abordando fue el tema del tanque de agua, una nota.、Eh, bueno, estuvo el defensor del pueblo comunicándose con nosotros que ya iba a tomar acciones para, para encontrar una solución.、Eh, otra de las cuestiones es la cuestión sanitaria que se atraviesa, los desbordes cloacales, temas constantes de pérdidas de agua. Que bueno, siempre dificultan d i i f c u la t n la dinámica de los vecinos, la vida, en, en fin. Y, y sabemos que, que es riesgoso esta cuestión de la contaminación, viste, agua servida y demás. Que bueno, es algo que, que si bien ya se venía trabajando、eh, todas las instituciones de manera separada, ahora pudimos encontrar y hacer un petitorio en conjunto y bueno, toma, toma otro carácter. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana、eh, en lo que es el eco s e f e r i n o pegado acá a la junta vecinal. Eh, invitar a todos los vecinos que se quieran acercar y, y también a las instituciones que quieran acercarse a Ledañas al barrio están todos invitados.